Bulevar del Jazz. Música de color en Rai. Siempre tuve en la cabeza hacer un disco a trío, sin instrumento armónico, tocando algunos de mis estándares favoritos. Un disco que fuera sencillo, fácil de escuchar y dinámico, en el que se pasen los temas、eh, volando, lleno de clásicos, todos los tracks con breve duración, solos cortos, exposición y reexposición de las melodías al uso, con un sonido directo, humilde y sincero. Pedro Campos y Santi c o l o m e r son dos enamorados de la tradición del jazz y vibran al igual que yo abordando estándares. Con ellos es muy fácil tocar. Siempre están con los cinco sentidos puestos y con mucho power y energía. Nos gusta viajar, tocar y estar juntos. Esto se nota en nuestra música. El proceso de grabación de Ernesto Aurignac, Trío Plays Estándares Volumen 1 fue muy sencillo. Ni ensayamos ni pensamos que tocar antes de grabar. Lo improvisamos todo. Llegamos al estudio y una vez con los instrumentos y el sonido preparados, ¿qué tocamos? Ha sido una experiencia maravillosa. Soy Ernesto a u r i n a c Mando un saludo muy afectuoso a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo de l jazz aquí en RAI Radio Andalucía Información madrugada, sábado, domingo, domingo ya el día del sol, la noche del sol, la tarde del sol, sí、si、que hace sol, sí、si、que hace calor ya, <risa> ya se van notando las fechas bueno, como habéis podido apreciar、eh, este es el último trabajo de Ernesto Oriñac de nuestro saxofonista andaluz Eh, con Pedro Campos al contrabajo y con Santi c o l o m e r en la batería y como todos los buenos músicos todos los grandes maestros pues tienen un bueno tienen tienen uno dos tres cuatro y hasta cinco y hasta muchos place standards volumen uno volumen dos volumen tres y así Hasta cuántos tiene? Creo que son ocho o nueve, no me acuerdo bien. Bueno, este es el primero de la serie y no será el último, espero que no sea el último, porque es un disco realmente fresquísimo, como él mismo dice, como él mismo nos ha dicho en mi voz, con ese, con ese apunte que viene en, en, su, en su separata,、eh, que también ha, ha hecho y ha preparado Blue Asteroid. que es nuestro sello también andaluz y que es quien ha puesto firma y sonido a este precioso trabajo grabado en Barcelona.、Eh, Ernesto b r i g n a c t r i o Play Standards s Volumen 1 con Ernesto al Saxo Alto, con Pedro Campos al Contrajo y con Santi Colomere, la batería. Hemos sentido tres de los, de los estándares, de los diez que completan el, el álbum. Este, un Green Dolphin Street, que no se parece en nada al, a, la, a la... Bueno, sí se parece, cuidado, sí se parece, claro, se parece. Lo, la estructura es la de un Green Dolphin Street. Pero que、mmm, en r esto se pone a hacer variaciones, empieza, se pone un poco, entre comillas, frenético.、Eh, y a mí se me ocurre pensar aquello, que no es tan tópico, porque en realidad no es tan tópico aquello de、eh, qué larga es... La, la, la, la imagen del, del pájaro q u é larga es la sombra del pájaro o sea que y no es un tópico cuidado procuro que no sea un tópico entiendo que no es un tópico porque de verdad que la presencia de, de los aires、mmm, parquenianos están ahí Charlie está ahí el pájaro está ahí y, y, y bueno pues y además que con,、mmm, afortunadamente y con, con toda la ventaja y con todo y con todo el, el orgullo del mundo de, de ser, decirse que ese es discípulo del maestro Parker, de Charlie Parker, del pájaro. Y por supuesto Ernesto con el alto lo es, y ya ha hecho incluso trabajos de adaptar, por ejemplo, la obra de Parker que tiene con orquesta de cuerda, la, la ha hecho y la ha representado. Y, y la hemos podido disfrutar, o sea que, que la presencia no solamente es espiritual o física o, o mental o psicológica, sino que es absolutamente vital. Y esto es la ventaja que tenemos los que nos gusta esto, los que nos gustan estas músicas y, sobre todo, sentir estos trabajos. El trabajo es relativamente reciente,、eh, ya os digo, está presentado. Por, por nuestro sello eh, sevillano eh, blue asteroid que es un sello que está、eh, haciendo las cosas muy bien con muchísima capacidad con muchísimo nivel y con muchísimo buen gusto y aparte pues eso sí el, el sitio de producción es barcelona、eh, concretamente en un, en un lugar un tanto especial como es la、mmm, como es la el estudio sol de saints de barcelona que tiene una connotación religiosa un poco especial pero bueno no os voy a dar los detalles porque eso es lo menos interesante lo interesante es este trabajo que os, os lo traigo con muchísimo cariño para que lo disfrutemos en esta nuestra primera hora del bulevar o de hoy de madrugada de sábado a domingo domingo ya es uno de nuestros músicos es uno de nuestros músicos importantes de primer nivel es ernesto brignac haciendo verdaderas filigranas con su garganta con su corazón con su voz con su aire y con esa presencia que da la sombra del pájaro la sombra de parker en estos estándares que hemos sentido el on green dolphin street el barbados que es es lo que suena abajo de mi voz justamente es el barbados、eh, Y después hemos sentido el Badián Soul en una, en una versión muy curiosa y muy original también, con una estructura muy bonita. Y ya os digo, el trabajo merece la pena que lo sintamos con muchísima atención. Vamos a seguir con los estándares. Ahora es el cuarto de los temas. Es otra de esas preciosidades que se llama Long ago and Far Away. Jazz、con javier domínguez alguien me preguntaba si el barbados es un calipso efectivamente el barbados es un calipso que también puso de moda el maestro sony rollins que fue quien de alguna manera、eh, esto ya es un apunte que os hago El que puso también de moda eso de los tríos en piano. Los tríos con saxo,、eh, con trabajo de batería. Efectivamente, la falta de la presencia del rey de los armónicos, como es el piano, pues te da mucha más presencia, te da mucho más juego, te da mucha más libertad. y no te tienes que someter exclusivamente al dictado de lo que el pianista de turno, si es un poco coñazo y pella, pues te aburre. <risa> no, no siempre ocurre, cuidado, no siempre ocurre, pero hay veces que los pianistas son un poquito plasta, en el sentido de que quieren, se quieren hacer notar, y si te resulta que, tú, que no es el líder, pues dice, hostia, que, que acompañas y sí, te doy, un, te doy un coro, te doy un coro y medio, te doy, te doy dos coros, o sí, sí. pero joder una cosa breve no, no lo hagas tampoco tan largo ¿no? y es que hay muchas hay muchas curiosidades al respecto con las formaciones con saxofonistas y, y, y pianistas hay algunas historias muy curiosas y muy divertidas de, de cómo algunos líderes saxofonistas tuvieron en, en la historia muchos problemas con los con los pianistas porque eran un poquito pellas, por no decir otra cosa un poco más malsonante. Eran un poquito pellas y entonces querían estar en toda, a, a todos. Quería estar a, a todos los momentos y en todos los instantes y tener mucha presencia. Y entonces、eh, pues、yo he podido oír, incluso he podido grabar.、Eh, en pruebas de sonidos he podido grabar discusiones un poco、mm, duras y... y crudas por llamarlas de alguna manera suave、eh, de hijo de puta para arriba bueno pues poco más diciendo de, un poco de todo y diciendo que q u i é n quien te paga y que yo soy quien te pago y tal tal y cual cual bueno y, y cosas así no pero en fin、eh, anécdotas por llamarlas de alguna manera aunque a veces después suponía un cierto malestar pero por lo general no s sé. e Después no se sé, transmitía lo que era el concierto importante, el concierto definitivo. Bueno, pues este, este es Ernesto Oriñac con su trío, con Pedro Campos al contrabajo, con Santi Colomer en la batería. Este es el primero de la serie de los p l a y s standards, que es una cosa muy habitual entre los, los músicos de primerísimo nivel. Y entonces, como él lo es, pues ha dicho, joder, yo tengo que tener también mis p l a y s standards. y hace muy bien porque es un tío muy bueno porque es un músico enorme porque es、eh, es un músico nuestro muy nuestro muy de aquí muy andaluz muy malagueño y, y que representa、mm, quizás de lo mejor no diré nunca lo mejor por lo mejor no puede ser exclusivamente uno pero sí de lo mejor que hay en nuestro jazz nacional que es muchísimo y buenísimo mando un saludo muy afectuoso a todos los oyentes del bulevar o del jazz bulevar del jazz con javier domínguez perfectamente en tiempo y forma lo ¿no? podéis comprobar ¿eh? ya sabéis a lo que me refiero bueno、um, s í a las horarias ya está ya pasaron y u a t e n c with some barbecue、eh, ernesto aurignac con este place s t a n d a r volumen 1 que seguro habrá que cuando cuando le vea le preguntaré a en r esto el segundo y entonces me dirá ni idea Pero bueno, porque no tocas el tal, le, le pediré a ver si puede tocar uno que a mí me encanta que el e s t e la baster light. Sabéis por qué, no casi todos, pero muchos sí sabéis por qué me gusta tanto el e s t e la baster light. Pero me dirán, no tengo ni idea, pero sí, en fin, si tú me lo pides igual sí, pero no, no me hará caso. O sea que después se lo olvidará, se pondrá con los músicos y hará lo mismo que ha hecho en este. Y estoy seguro que lo que nos ha contado es absolutamente cierto. O sea, estos tíos llegan. No preparan ni siquiera un, una puta nota de decir, oye, pues un orden. Pues mira, a, arrancamos con el Long Green Dolphin Street, tal, tal. Ver, de, nada, nada, nada. O sea, eso ha sido absolutamente espontáneo. De pronto han pensado en ese orden y lo tenía como tiene un repertorio y han dicho, pues, como cuando los músicos no se conocen y llega un tipo que es chino. que es un contrabajista chino y un baterista danés, y se encuentras y dicen el Confirmation, Confirmation, sí, sí, ok, y empiezan a tocar el Confirmation y no hay ningún problema, y, y, y viva la madre que los parió, y viva Charlie Parker, que es el autor de Confirmation. Y así un poco, pues yo creo que sí. De todas formas, insistiré y le daré el coñazo para que, me encantaría que tocara e l Stella Basterlight, ya sabéis que es uno de esos temas con los que yo... sueño mucho y, y siempre tiene una referencia en mi vida importante bueno bromas aparte que no son bromas que son cosas del jazz que son cosas de, de bulevar o del d jazz donde estás en r a i en radio andalucía información sintiendo músicos nuestros sintiendo músicos de aquí sintiendo músicos malagueños como es el caso de ernesto o r i ñ a c sintiendo músicos andaluces y hay que pregonar y, y puedes decir y puedes presumir De nuestros músicos, de nuestros pianistas, de nuestros saxofonistas, de nuestros contrabajistas y de nuestras gentes, porque son unas gentes realmente buenas y están al nivel de cualquier grupo danés, eslovaco o norteamericano. Que sí, que sí, que sí, que no es patriotismo barato ni caro, que coño, es que son muy buenos, y son muy buenos porque ya saben. las claves técnicas y sobre todo tienen el puntito del sentimiento, el puntito de la expresividad, que no tiene que ser ni el deje flamenco ni el rollo literario, no, el puntito de la expresividad y tienen una forma de expresar y eso es lo que yo de verdad、eh, mantengo y digo y defiendo donde hay que defender lo que no es ninguna parte, porque además no hay nada que defender, pero, pero que son buenos, coño, son buenísimos. y estos productos son extraordinarios y además están hechos por sellos a n d a l u c e s como es el caso、eh, de blue asteroid que ha hecho un trabajo como sigue haciéndose con muchísimos trabajos pues es un trabajo precioso en este ernesto de oriñac t r i o place s t a n d a r d volumen 1 y quedan nada 36 segundos de tema con lo cual si yo hago un... pues q u é vamos a sentir ahora pues llegamos incluso si ¿sí? q u é vamos a sentir ahora、mm. Tú no sabes、eh, qué es eso que llaman amor. ¿Lo sabes o no lo sabes? Yo sí, bueno, en la medida de lo que sé, se... sí, tú sabes qué es eso que llaman amor. No, <risa> yo creo que sí. ¿Tú qué crees? ¿Lo sabes? Pues esto es lo que cree el trío de Ernesto Oriñac. no me creo que os enamorarais con este tema y no sabíais ni cómo se llamaba bueno bueno bueno bueno bueno. <risa> pues efectivamente tiene que ver mucho por supuesto se llama no sabes qué es eso que llaman amor pues lo sabíais lo sabíais y os enamorasteis con el tema como fue joder eso no me lo creo no me lo creo no me lo creo eso me parece ya tan increíble y tan fantástico que no lo puedo ni reproducir por aquí que estabais escuchando el boulevard del jazz en sitios muy cercanos en lugares distintos pero en sitios muy cercanos y、si、escuchasteis el tema y yo dije algo del amor que no escuchasteis ninguno de los dos como se llamaba pero aquellos o n ó y hubo No, eso, eso es un rollo no me lo creo eso es una cosa muy muy literaria ¿eh? m u y cinematográfica <risa>、si、me miras te miro cruces de miradas esto que es fascinación o、no、amor que es fascinación o、no、amor no fascinación no amor <risa> no me lo creo eso es un rollo tuyo eso es un rollo pero podía ser podía ser cierto también pero sería magnífico pero no me lo creo <risa> bueno pues s í es un estándar este es un pedazo d estándar e de, de eso s que han interpretado todos los tenores y todos los bueno yo lo he oído más lo recuerdo más lo recuerdo más al, al, al tenor que al, que al alto y lo recuerdo también al piano al piano también muchísimas versiones de este de ese estándar que es un estándar enormemente famoso ver, no, no, no lo conoce、pues、entonces no te diré que es famoso ver, si no lo c o n o c e s tú no es famoso ni mucho menos pero es un es un tema muy conocido de jim de paul que es una composición antigua y、eh, interpretadísima la verdad por, por muchísimos grandes músicos que han hecho pues justamente eso estándares y han interpretado y en la relación de los estándares este puede ser uno de los más、eh, principales el、eh, you d o n t k now what love is pero vosotros si、sí、supisteis lo que era el amor y además lo, lo encontrasteis a la sombra del bulevar o de d allá eso no me, lo creo, no, me lo puedo, no me lo puedo creer s í no tenéis pruebas no, no me contáis un rollo no tenéis pruebas mentirosos los dos no puede ser mira mira lo que dice en dice e r esto creo que estáis contando un rollo increíble maravilloso Fantástico. <tose> Hello, here is Karen aus d e u t h a n d i grüße alle r e c h r z l i c h a u e m Sender o n Javier Dominguez, Boulevard of Jazz. Hi, this is Erin Neff and it's a pleasure being here in Andalusia. And I enjoy listening to Boulevard del Jazz. Soy Ernesto Aurignac. Mando un saludo muy afectuoso a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Se lo pasan del carajo. Se lo pasan del carajo. La una de la madrugada. En Radio Andalucía Información. Ray. El Bulevar o d del Jazz. Con Javier Domínguez. Noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en r a i Radio Andalucía Información. Y como vamos a sentir y como estamos sintiendo ya, esta música podría ser perfectamente de un pueblecito de al lado de Nueva Orleans. No voy a decir Sedalia por aquello de la referencia de la cuna del blues, pero sí una barriada cercana a Nueva Orleans en la periferia. Pero no, están ustedes en un error, yo también. Eh, los músicos podían llamarse john、eh, michael o fred ni se llaman john ni se llama n michael ni se llama n fred se llaman pablo nacho matías antonio、eh, así y entonces resulta que esta historia tan divertida y tan increíble se cuece en sevilla nace en sevilla y se hace en, en sevilla y además para colmo también se produce y se graba en sevilla gracias a la gente de blues asteroid que es un sello discográfico sevillano y con ellos no diré al frente porque es uno más y no va a querer además ni lo va a reconocer ni va a querer y por supuesto habrá que citarlos a todos con ellos el guitarrista、eh, y además también toca el b a n j o el b a n j o tenor、eh, nuestro amigo matías comino matías buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. Qué alegría tenerte aquí en nuestro bulevar y, y, y cómo se os ocurre esta historia de esta música que es puro Dixie, que es pura música de, de principios de siglo en Nueva o r l e a n s en los Estados Unidos. ¿Cómo os, os, os especializáis en, esta, en este tipo de música? Bueno, la verdad es que es un cúmulo de, de cosas. <risa> Realmente、eh, la idea de, concreta de, de Tamar Hot Band, de, de esta agrupación,、eh, viene un poco a raíz de un viaje que Pablo, el batería y, y yo tuvimos oportunidad de hacer allí a, a Nueva Orleans por primera vez. Y nada, viajando con, con otro grupo al que pertenecemos, con O'Sister. Y, y bueno,、eh, fue un viaje bastante revelador para nosotros a nivel musical. Eh, porque bueno, superó todas nuestras expectativas. ¿no? Eh, te encuentras allí con no solo con la música tradicional de Nueva Orleans, sino que es una ciudad musical a todos los niveles. ¿no? O sea, hay música de todo tipo que, que, que, bueno, con, con más reminiscencias a, a, al Dixieland y a, y a veces incluso con otro tipo de, de, de géneros, ¿no? como el funk, el soul, el, el rock, el pop, toda la música que, que se cultiva. se ha cultivado siempre al borde del Mississippi y entonces eso da origen a, a que la ciudad es una efervescencia musical, bandas por todos lados sonando diferentes estilos y, y bueno, sal, la verdad que salimos de allí con unas ganas increíbles de, de hacer algo pues, pues nosotros aquí, si bien es verdad que habíamos tocado en, en otras bandas pero siempre es un repertorio el que habíamos abordado pues un repertorio ya de versiones ¿no? con, con muchos arreglos propios pero siempre temas de, de otra gente y teníamos muchas ganas de Pues hacer nuestra propia música, poner en pie temas propios desde cero, que bueno, es algo que no nos imponía mucho respeto, pero ya te digo, el viaje a Nueva Orleans fue como el empujoncito que necesitábamos para decir, oye, hay que hacer algo con estas ideas musicales que tenemos aquí que nos、oh, han、bien. surgido en el viaje y que algunas que teníamos de antes y bueno、oh, así surge todo q u é bien y además bueno pues h o ya y tenéis la circunstancia de tener un río como casi el misisipi s s p y también el entorno y decir joder、sí. pero esto también tiene a l g o parecido、sí, sí, los lo sureños los sureños、sí, de allí sí, de aquí sí, que... sí, sí, sí, sí, sí, lo del carácter sureño también configura y da carácter、sí. sobre todo porque curiosamente de, lo, de los ocho temas del, del, del cd solo uno que es el, el basin street blues que es de spencer williams que es del año 28 los demás son todas composiciones tuyas con lo、sí. cual eso dice muchísimo en favor de cómo no solamente te traes el espíritu de una orden sino que te traes también La sonoridad y, y el acento de, de allí, con,、eh, por, traducido en música, que eso tiene muchísimo mérito, Matías. Sí, bueno,、mmm, como te decía, la verdad es que、er, eran unas ganas tremendas las que, las que tenía. Yo y también te digo mi compañero Pablo pues de, de, de, de, sacar a flote toda, toda esa, todo ese empuje creativo que, que, sentimos en ese momento y bueno, ritmos que vas escuchando que se te van metiendo en la piel y que, que melodías que te surgen en la cabeza y a raíz de, de, de todo este viaje y cosas que tenías por ahí guardadas en el baúl pero que las pasas por, Por este tamiz musical ¿no? multicultural que, que es la música de allí, y bueno, y surge este disco con, con temas que, bueno, algunos están más cercanos a, al estilo del Nuevo Orleans y otros también, pues con nuestros propios ingredientes. Y la verdad es que la banda la formamos con, con amigos y músicos de aquí, como Nacho Botonero, como Antonio, como, como Dani Abad, que está ahora en el en, en, al contrabajo, pero sin embargo, el que inicialmente estaba Mateus Prado, otro contrabajista, también. t a Muy b i é n m amigo y muy, muy bueno, que fue el que grabó el disco.、Uh -huh. Y bueno, gente que viene de, de, de muchos estilos diferentes, no No s o l o dentro del jazz, sino también del, del pop, del rock. Y, y bueno, y queríamos, que, queríamos ver, o sea, dejar también libertad a que cada uno aportara su granito. Y también, o sea, yo no, yo no me c o no, no soy un. Un compositor o un músico, digamos, cerrado, un bloque a que yo escribo los temas de una determinada manera, reparto las hojas y todo el mundo tiene que tocar lo que está ahí, no, sino que yo llevo un germen de una idea y,、no. y bueno, y todo el mundo, pues, ayudamos a, a ponerlo en pie con, con un sonido personal, ¿no? Con, aportando el, el bagaje de cada uno, pero、claro. bueno, siempre、claro. con esa idea de, de Nueva Orleans. No, o también、Martínez. hay que citar que Pablo, Pablo Cabra, que es el baterista y percusionista,、uh -huh. firma también el, el tema de Nueva Orleans. Sí, que oiré. que oiremos después、eh, pero lo demás está todo firmado por ti menos el bass in the street blues de spencer williams así que oye yo estoy realmente de verdad ilusionado os vi en, en las jornadas de, de mazagón Sí. Me, me pareció una, una, una actuación preciosa, divertidísima y sí, magnífica.、Gracias. Eso que cuando, cuando estás allí y dices, estos sí o s no podré entenderme con ellos en castellano, porque son <risa> americanos, o sea, son, son blancos, todos originales de Nueva o r l e a n s Y después, toda v í a que d a y sevillanos, bueno, ya os conocí a alguno, ¿no? bromas aparte. Pero una persona que no conociera, que no os conociera y entrara en la sala de, de, de ese magnífico festival que fue Mazagón, que es todos los años Mazagón, Pues llega allí, se sienta y dice, joder, esto suena, esto es blanco, blanquísimo, vaya. Esto es, bueno, qué bonito, qué bien, qué, qué fluido. ¿Qué sentido de la improvisación colectiva, que yo creo que es el espíritu de lo que tú querías decir antes,、sí. donde cada músico se expresa, donde cada músico cuenta, y tengo que citarlos a todos con tu permiso,、claro. porque aparte de Matías, que estuvo Matías Comino, está Pablo Cabra, que es el baterista y percusionista, que lo c i t a b a antes, está Nacho Botonero, que es el carnetista, el cornetista y también toca el bombardino. Y está Antonio Albanés, que me refiero lógicamente a los ejecutantes del CD, que、uh -huh. toca el saxofón tenor, Antonio Albanés. y mateus prado que toca el contrabajo el bajo eléctrico y el pandeiro sí, esos sí. son los miembros de la tamal hot band Sí, además... y actualmente también dan i dan y abad que ha sustituido a mateus que, que ha tenido que pues, como no viene en el disco no lo sabía、Exacto. pero me sirve <risas> lógicamente para que tú lo cuentes vamos a seguir sintiendo este disco que es una que es una maravilla que es una joya y que nos permite a los andaluces presumir de estilo nueva arleán de músicos que saben tocar no ya el hardball ni el free ni、que、los airos lo en flamenco bien, ¿eh? ya hombre, por supuesto que los airos hay, hay buenísimo s pero ya podemos presumir también de gente que hace dixie con una altura y con un nivel Ya te digo, de ni, mucho más que, lo, que los músicos nórdicos europeos, nosotros los sureños sabemos mucho mejor las claves del sol, de la luz y del calor y, y ya te digo, nos parecemos muchísimo y lo hacemos así de bien. Vamos a seguir sintiendo esta música extraordinaria que nos ocupa en esta noche, en la que estoy presentando cosas tan interesantes como este grupo, que es la Tamal Hot Band en compañía de su guitarrista que es Matías Comín. Come supuesto las voces inconfundibles de Paula Padilla y Marcos Padilla en una preciosísima colaboración en este viejo y fantástico tema de Basin Street Plus. Tamal, hot b a n d New Orleans, Sevilla, Andalucía. del jazz con javier domínguez vamos a hablar de los de los de los, te, de los textos de cómo se llaman las canciones porque esto a veces a los a, la, a los bulevareños y a las bulevareñas les gusta conocer y además viniendo de su propio compositor porque、uh -huh. porque los temas que hasta ahora hemos oído hemos oído el phoenix、eh, bird blues que fue el primero que sentimos、uh -huh. después de nuestra de nuestra entrevista o sea después de ya la introducción hemos oído el soleil swing que es una composición tuya igual que la primera、uh -huh. el b a s i n street blues que ese sí es muy muy conocido porque es un estándar de n e o r l e a n s de todos los tiempos concretamente de spencer、uh -huh. william s Y después hemos oído el de baby back de baby rach que es un rap también compuesto por ti p o r、uh -huh. q u é le pones estos nombres matías bueno la verdad es que、mm, en esta ocasión cada nombre tiene una historia detrás ¿no? uh -huh. y, y bueno por ejemplo por comentarte alguno el phoenix belt blues pues nada es un, un, un blues que, que empecé componiendo pues en, recuerdo unas navidades y, y nada me fui de viaje De, de vacaciones de Navidad a otro país y creyendo que tenía el, la idea que se me había ocurrido en la cabeza grabada en una grabadora y que la había volcado al ordenador y tal para que no se me olvidara. Y nada, me olvidé, me fui de vacaciones y a la vuelta, imposible encontrar la, la grabación、perdiste. del blues, la perdí. <risa> yo la melodía no me acordaba exactamente cómo era, los cambios armónicos más o menos en la cabeza. Y bueno, haciendo un ejercicio tremendo de memoria, pues fui. Fui, digamos, volviendo a la vida, este blufo volviendo a la vida, de alguna forma, en mi cabeza, algo parecido a lo que yo había compuesto, pero, pero claro,、eh, seguramente sería otra cosa. No era, igual, no era exactamente no era igual. igual. Entonces, un poco como aquello, el a v e f é n i x ¿no? Que sí, vuelve. Sí, sí, Entonces sí, le, quedó, le quedó ese nombre, y bueno,、eh, el Soleil Swing es, es un tema que compuse en un principio con un aire así bastante. Manouche, francés,、Ajá. en principio, es un、sí. tema antiguo que yo tenía compuesto ya、eh, para otra banda, para Trevien, otra banda que hacemos así, soy Manouche. y、eh, bueno como está en sol mayor le puse sol air swing Ajá, pero bueno me pareció interesante me lo comentó pablo me dice oye ese tema que tú tienes compuesto que me gusta dice yo creo que con un toque nueva orleans así de en plan más dix y tal、sí. eh, la melodía se presta muchísimo y quedaría genial y digo oye pues venga pues vamos a probarlo con darle nuestro pasarlo por nuestro filtro tamal hot band ¿no? y la verdad que salió salió bastante bonito me, me, me gusta c ó m o queda también sí, la sí, versión sí, sí, y bueno、bien. todos los francés tienen mucho que ver con nueva también porque qué opinas tú de la, la si realmente la presencia de d j a n g o reinar d sigue siendo una presencia efectiva por lo menos en los guitarristas en algunos guitarristas europeos sí sí indudablemente indudablemente o se llama yo creo que vamos para, para que, que lo haya escuchado más o menos o, o, o lo haya estudiado más o menos Es una referencia incontestable, ¿no? o sea, uh -huh. es una persona que, que、eh, ya、mm, si bien no a nivel técnico, ¿no? porque cada uno pues, puede tener sus referencias técnicas en otros guitarristas y tal, pero, pero esa energía, ese protagonismo, o sea, situó la, la, la guitarra de, de jazz digamos,、eh, como un instrumento solista poderoso que hasta ese momento pues, eran más los vientos ¿no? y, uh -huh. y le dio una relevancia y un protagonismo y con un estilo tan, tan personal que, que bueno, yo creo que nadie p u d e escapar a esa influencia hoy en día n o y el baby r a g matías p o r q u é se llama de baby, baby rack es una es un, un tema que le dediqué a mí a mi hija a mi hija amalia、Ajá. chiquitita que tiene tres años pues que lo compuse pues cuando tenía un, un añito pues nada componiendo este tema、eh, lo, lo estaba componiendo mientras ella estaba jugando en el suelo en el salón con sus juguetes sus cacharros y, y quería enviarle la idea a pablo precisamente para que escuchar digo oye mira estoy componiendo este tema así un poco r a g time y tal que me gustaría montar con, con tamal y le envié la grabación y sin saber que amalia estaba jugando detrás y haciendo todo tipo de percusiones <ríe> y entonces pablo percusionista pues al escuchar eso dijo oye esto es fantástico lo que está haciendo tu hija detrás ahí con los juguetes tenemos que meterlo en el disco、qué、también bien, qué bien, qué bien. <ríe> y entonces digo oye mira pues es el r a g time de, de amalia de, de, de mi bebé salió de, de baby rap <ríe> pues yo creo que antes ahora vamos a hacer al revés Antes de sentir los temas que nos quedan, me vas a explicar un poco los, además son todos tuyos y también el de Pablo, el último, explicamos、sí. un poco que también les, les gusta a la gente, antes de sentirlos, conocer por qué se llama. ¿Por qué se llama Nano, el que vamos a sentir ahora en primer lugar? Pues mira, Nano es el s e u el sobrenombre de, de mi hermano Mariano.、Ajá. Entonces, esta es una de las primeras composiciones que yo recuerdo haber hecho. O sea, esta, esta composición en su origen, este tema, la idea original de este tema tiene muchos años ya, la compuse hace más de 15 años yo creo, 15 o 20 años, y、eh, nació eso como dedicado a una melodía, que, un esbozo de melodía y armonía que le hice dedicado a mi hermano y que encontré años más tarde ya cuando cuando buscaba temas en el baúl a los cuales darle este aire así más de, del otro lado del charco y、sí. el sur y, y oye recuperé y me pareció muy bonita la melodía aquella idea y quise quise terminar de, de, de darle una vuelta de rosca a ese tema y también enseñárselo a mis compañeros de tamal para que ellos pudieran darle su su enfoque también y salió esta balada que, que la verdad que, que, que quedó muy muy bien todos sí, estamos muy es contentos muy linda, con ella porque sí, sí, y además sí, sí. fue un, increíble porque fue de estos temas salió a la primera toma es muy linda de,、sí. del tirón y no tuvimos que hacer mucho take one, intentos, take exactamente one. <risa> y entera y dijimos、sí. oye ahí, qué bien. así queda y la gran ciudad、bien. La gran ciudad es otra, otro tema que, bueno, que refleja un poco el, el, el bullicio de, de, de las enormes urbes en, en contraposición a, a las poblaciones pequeñas. Me acuerdo que viajando con Pablo por allí por el Mississippi,、sí. por el borde del río, pues íbamos encontrando pueblecitos, pueblitos pequeñitos, y tal, con、sí. una paz y una música que se respiraba como muy, muy pausada, muy tranquila, un blues muy profundo、sí. y tal. Y, y, y después, cuando llegábamos a las ciudades más grandes, era todo un. una especie de caos sí, sí. <ríe> de ruido i n c l u s o se reflejaba、sí. en la música muy frenética y tal y bueno entonces、sí. pues me salió esta esta composición que refleja un poco ese, ese bien, frenetismo que bien. bien y después y, Mississippi <ríe> Chicken y Mississippi Chicken pues es un tema es un riff que, que también compuse con la guitarra me acuerdo en el parking de uno de estos moteles de por allí del, del Mississippi medio desiertos y estaba yo esperando、eh, a, a, a, que, a que el resto de la banda bajara así se me unió un chico de hecho、sí. que a, a, con, con una guitarra que estaba por allí también y y empezamos a tocar y, y nada y se me ocurrió este riff que después lo recuperamos con pablo e hicimos este tema que le puse bueno, mississippi chicken que se come mucho pollo por allí también y por último el new orleans que es el último de los t e m a y el new orleans pues mira、eh, fue una cosa curiosa también pablo a la vuelta de De, del viaje cuando estábamos madurando un poco la idea en la cabeza aprovechábamos las pruebas de sonidos de, de, de, de otros conciertos que teníamos con otros grupos y、sí. tal para para bueno los huecos muertos que teníamos ir sacando algunas ideas y c o m p a r t i é n d o l a s entonces pablo me propuso un, un ritmo así basado en, en, en estos ritmos de nueva orleans como una especie de, de mambo pero de allí y tal、sí. que empezó a meterle su, sus ingredientes y Y a mí, él, al enseñarme este ritmo, pues se me fue ocurriendo. Yo tenía en la cabeza una idea de hacer un tema con un aire un poco a, a bueno, a, a los temas típicos de Nora, a When the Saint, Go m a r c h i n g algo、sí. así, ¿no? Algo muy como un niño. Espiritual. De, claro, exactamente, espiritual. Y, y bueno, fue como una variación de esa melodía,、Ajá. de esa armonía y de esa melodía basada en el ritmo que me proponía Pablo, y ahí quedó gestada la idea, y después, más tarde, en, en el local, pues le terminamos de. De dar un poco de forma entre todos, y, y, y bueno, y, y se lo, este se lo dedicamos a la ciudad de Nueva Orleans. ¿pobre? Pues, como dijo no sé quién, que era seguro un ilustre e importante músico, después del lenguaje viene la música. Bien. Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información. Después、del s s p u é d e lenguaje viene la música en este caso después de la música viene el lenguaje y es el lenguaje de nuestro guitarrista de tamal hot band que es la banda que nos ha interpretado estos preciosos temas、eh, matías comino y que tenemos la enorme fortuna la enorme buena suerte de tenerlos no ya a tiro de piedra, es que viven en una de nuestras grandes capitales, de nuestra capital principal que es Sevilla, ellos son andaluces, ellos son sevillanos, no sé exactamente si alguno procede de algún rincón que no sea exactamente Sevilla, pero <risa> nacen en Sevilla y esta música que parece que está hecha justamente a orillas de, de, de, de, del Mississippi, pues nace a orillas. Del Guadalquivir. Y entonces la comparación poética entre el Guadalquivir y el Mississippi, pues lo mismo que la que se puede hacer entre Cádiz y Cuba, o se puede hacer entre aquel lado y este, o entre este lado y aquel. En fin, es una forma figurada de sentir una enorme satisfacción porque esta música ya es nuestra, nos pertenece y está hecha por músicos nuestros. Matías, ha sido un placer, de verdad, ha sido un placer tenerte esta noche aquí. Sentir, sentir tu música y trasládale a tus compañeros el abrazo que yo te doy esta noche grande, Por porque de verdad que es un orgullo y, y es un mérito ampliar nuestra oferta musical en el ámbito del jazz, que es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa lo que preocupa y lo que más nos gusta del mundo. Y si además en esa gran oferta hay ya un excelente grupo que hace música Dixieland, música blanca de Nueva Orleans de principios de siglo, con esta altura y con esta calidad, Yo creo que, que estamos para sentirnos muy, muy, muy felices Y estoy seguro que eso se va a traducir en posibilidad de que podáis estar en, en, en muchísimos festivales, que podáis estar en muchos conciertos y podáis demostrar vuestra capacidad y, vuestra, y vuestro talento, que es realmente enorme. Muchas gracias, Javier, por tu afecto y por tu espacio radiofónico y bueno, por darnos esta oportunidad de, de mostrarnos a, ante la gente. No merecéis menos, <risa> Matías. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias siempre. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. estos aromas con estos ambientes con estos sonidos eh, matías eh, ya dejó el b u l e v a r ya dejó nuestro pequeño rincón y, y seguro pensando en, en otro tema creando otro territorio mágico que es la música y que es son las canciones las viejas canciones de no más lean pero pensando que tiene que ser algo nuevo algo nuevo que los creadores pues van con los motivos y las circunstancias haciendo que sean después realidades. Ha sido un enorme placer compartir este pedacito de madrugada en nuestro bulevar del Jazz en r a i Radio Andalucía de Información, con música en directo, con voces en directo y siempre la sensación y el, y el, y el vértigo de que、mmm, en este territorio nuestro de Andalucía surgen casi, casi episodios mágicos como es un grupo de Nueva Orleans haciendo música de Nueva Orleans, al hilo o en paralelo o a la sombra de un gran río que no es el Mississippi, que es el Guadalquivir. Os acompaño, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono nuestro amigo Javier Domínguez. Muy buenas noches, muchas gracias. <risa> Boulevard El Jazz. And a Guadalupe. Oh yeah. We can do this all, n i g h t long. Yeah. <laughs> up on Frenchman Street because you know I b o n Frenchman. Y Andalucía Información.